Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Hola. Pues con esta canción, en la que C. e t a n g a n a el madrileño, utilizó a Francisco Contreras, el niño de Elche, ponemos banda sonora al festival Fronteras, que acaba de arrancar en Elche. Ayer lo hizo con numerosas conversaciones entre artistas, entre escritores y músicos. Porque este festival tiene un lema. Y es que sus organizadores quieren que los músicos hablen de literatura y que los escritores hablen de música. Y aquí tenemos al director del Festival Fronteras, que lleva tan solo dos añitos.、Mm. Acaba de nacer y, fija, y en el segundo año lo traéis a Elche. Es por Francisco Contreras.、Ah. Y tenemos que dar paso a Ruiz Mantilla, Jesús Ruiz Mantilla, que es el director del festival. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La culpa es del niño del Che? No, pero ya que estábamos en El Che, pues obviamente teníamos que traer al niño del Che de vuelta a su casa, ¿no?、Eh, para por lo menos que viera la familia. <risa>、sí. y, y nada, rápidamente dijo que sí, que encantado de, de enrolarse en el barco. Y bueno, Fronteras, como dices, lleva dos años. Empezamos en Valencia, en el Palau del Esarch, el año pasado.、Uh -huh. Pero bueno,、eh, pues, pues para nuestro asombro,、eh, es un festival que en Valencia han querido que crezca y estamos encantados, estamos felices, porque ahora el reto es extenderlo desde Valencia hasta, hasta toda la comunidad valenciana. Entonces,、uh -huh. eh, eh, como siempre, habrá una. Una sede y un programa en Valencia, pero、eh, este año empezamos por Elche y el año que viene、eh, uh -huh. que, queremos seguir、eh, en más sitios. Pues veremos,、eh, ahora, ahora hablaremos cómo ha arrancado este festival,、eh, pero Jesús, de, ¿de dónde salís vosotros? ¿Quiénes son los que hay detrás、eh, de la organización del Festival Fronteras c u l t u r a s Bueno, nosotros, nosotros somos La Fábrica, que es, un, es, una de las empresas, es la empresa de gestión cultural más importante de España. Y, Y bueno, tenemos proyectos en todo, en todo el territorio nacional, eh, pero eh, en cada región y en cada espacio nosotros、mm, bueno, diseñamos un proyecto específico.、Eh, un festival como este, que une escritores y músicos、eh, en esas dos disciplinas y que rompe esas fronteras,、eh, no podía ser en otro sitio que en Valencia, en la comunidad valenciana, porque es quizá la. la, la La comunidad junto a Andalucía que más músicos buenos internacionales、eh, está dando al, al mundo. n o Entonces me hacía especial ilusión que, que, que lo hiciéramos aquí, y enseguida tuvimos la complicidad del Palau del Sars t de, de Valencia para, para, para embarcarse en esto. Eh, después del Ayuntamiento de Valencia y ahora de la Generalitat y, y del Instituto de Cultura Valenciano para, para, para seguir y para crecer. ¿no? Uh -huh. Valencia es una comunidad que, que en, en la que la música es un elemento de ecuación importantísimo, y claro, sabemos que con eso,、eh, bueno, de, de, desde ese colchón tan cohesionado de, de la sociedad valenciana、uh -huh. en torno a la música, podemos. Eh, eh,、um, podemos Eh, extender esta idea, desarrollarla y, sobre todo, que los valencianos son los que mejor la van a saber entender. ¿no? Eh, pues de un p a l a u de Les a r t s e s c é n i c que es como el que tiene Valencia, os habéis venido a un modesto convento de la Merced que está por rehabilitar, que es el de Las Clarisas,、mm. y habéis implicado dos librerías, Alitruc、mm. y Seneca. ¿Os habéis arrepentido de haber escogido estos espacios culturales? No, a nosotros nos <risa> encanta eso. Nos encanta aunar、eh, los escenarios, o sea, los contenidos de los festivales con los continentes de los festivales. Y buscamos espacios específicos, buscamos espacios con mucho encanto.、Eh, el Palau, que duda cabe, que es un lugar、eh, galáctico,、uh -huh. <risa> pero también nos gusta explorar el patrimonio de los lugares más apegado, más tradicional, mejor conservado. Y claro, Elche tiene verdaderas joyas en eso. Esto es una joya, l no、claro, es que se、sí, las c l a r i a s Claro, y fíjate que para ayer que empezamos con, un, con una conversación sobre el Mystery Dells, pues, pues、mm. que menos, ¿no? Porque, porque, claro, tuvimos la suerte de que Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Más, que han dirigido una película, un documental sobre el Mystery Dells, Eh, que todavía no se ha estrenado, nos pusieran imágenes en primicia en el festival ¿no? y nos explicaran por qué habían hecho eso,、eh, qué es lo que a uno de Torrelavega, Cantabria le había atrapado tanto como el misterio del a Manuel Gutiérrez Aragón, que como sabéis es un director de cine mítico, también un escritor extraordinario y un académico hoy de, de la Real Academia Española de la Lengua. Um, o sea, es un, una, una leyenda viva.、Um, ¿Cómo le atrapó eso? n o Y, él, y él, él dice que un día le invitaron a venir、eh, en agosto a no sé cuántos grados, pero que no, no pudo reprimir la emoción y, y lloró. Y desde entonces viene prácticamente casi cada dos años a verlo. Y, y entonces dijo: No, tenemos que hacer, tenemos que, que plasmar esto. En un documental que nunca va a ser equiparable a cómo se vive esto,、uh -huh. pero, pero va, va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, ese documental que está por estrenar, ya tuvimos en primicia、eh, p、pues, pues、una e s u prueba. e s o sí. Ese es el plato fuerte de un festival que nos muestren en primicia un avance de、sí. la película de Manuel Gutiérrez Aragón sobre el m i s t e r i d e l Exactamente. ¿Cuál fue la reacción del público? Bueno, el público llorando,、sí, eh, no. emocionados, además. Hicieron un Spielberg, como dice Pablo más, que es. Spielberg, cuando, cuando hizo E.T., una vez al presentarlo, ...hizo... Le,、eh, proyectó las, las imágenes mudas y, y acompañó con la música de John Williams en directo. n o、wow. Entonces,、eh, tuvimos la suerte de que ...de que Javier González, que es el maestre de capilla de, de, del m i s t e r i Nos cogiera、eh, dos, dos niños de,、eh, ¿De la escolanía y、eh, sobre las imágenes calladas del misterio cantaran en directo. Eh, sobre esas imágenes, y entonces, bueno, pues fue una sesión que, que a la que nadie se pudo resistir、eh, emocionarse, ¿no? Porque, porque fue completamente、eh, un acontecimiento. ¿Y con qué palabras te quedas? Si te acuerdas, mira que te estoy haciendo aquí, pero es que、eh, me da rabia haberme l o perdido.、Yeah. <risa> Por eso aprovecho que me tienes aquí. ¿Con qué palabras te quedas de Manuel Gutiérrez Aragón cuando definió el misterio ayer o cuando habló del misterio? ¿Con pues, qué frases te、ah, quedas? De, de lo que ese trabajo le ha aportado, esa película. Sí, bueno, para él, efectivamente, que es una persona muy difícil de、mmm, emocionar, yo le conozco mucho, que es muy pasiego <ríe> y, y que está de vuelta de todo. Bueno, pues para él la palabra es emoción, yo diría emoción y tramoya, fíjate. Tramoya es una palabra con,、eh, que, que quizá te sorprenda, pero a él lo que más le gustaba era precisamente. Documentar en una película cómo, cómo funciona todo lo que hay detrás, ¿no? todo lo que produce el misterio, el misterio se produce por una magia de conexión entre la música y, y aquel espectáculo que se abren las puertas del cielo. No hay una, una cosa más poética. n o Bueno, ¿qué es lo que, como en El Mago de Oz, hay detrás? q u e es lo que hace que se pueda ver todo eso y provocar esa emoción. n o Entonces, Manuel estuvo muy pendiente de rodar toda la tramoya que produce、uh -huh. esa emoción detrás. ¿Y el pueblo de Elche? ¿Dónde queda en esa película? Porque bueno, la f i e s t a es el pueblo. Claro, el pueblo de Elche está en todo lo que, hay, en todo lo que esa tramoya después provoca en el, en el pueblo de Elche, con, con toda la gente mirando también. En esa tramoya, el pueblo de Leche participa, ¿por qué? porque es una construcción, el misterio de Leche es una construcción popular, absolutamente y radicalmente popular. Claro, se implica todo el pueblo de Leche. Entonces, claro, de, a, de atrás y al frente, todo es el pueblo de Leche. n o Entonces, claro, la, la, a Manuel también le gustaba. Eh, contar la implicación del pueblo de Leche en eso que hay detrás del niño. Qué、misterio. momento más mágico que nos hicieron vivir. Y esto, todo esto se contó en Las Clarisas. Ayer, ayer, ayer en, en por la, la tarde. En las, la inauguración del festival. En,、eh, que fue en Las, en las Clarisas. Clarisas. Pero hubo más. Sí, hubo, hubo más. En, incluso conciertos. Esto fue en la capilla y en, en la iglesia y en el patio de los naranjos. En el patio de los naranjos, que es un lugar absolutamente mágico. ¿De, de, de quién? De, bueno, de, de María r o d e z Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue? Porque.、Eh, bueno, pues fue un momento. Yo lo digo, el aforo completo. Fue un momento ¿cómo? muy familiar. Eh, eh, había familias con niños, fíjate. ¿Mm? Había. Tres o cuatro generaciones mezcladas, porque la música de María Rodés es irresistible、uh -huh. y, y tenía un título, el recital, que es del pop a la copla. ¿no? Entonces, entre、uh -huh. la copla ...entre la copla que todo el mundo entienda la primera y, y su aire pop delicado, elegante, pues consiguió una atmósfera impresionante, además en, en ese patio. Y, y bueno, pues María triunfó ayer absolutamente. Eh, en un recital del que nadie se quería ir, ¿no? todo el mundo estaba a gusto, todo el mundo estaba relajado, encantado. Y, y las temperaturas bajaron, ¿no? Las temperaturas ¿no? bajaron fue, fue un p o q o Fue lo último, fue el broche. n o Fue lo último, fue el broche, ya anochecía. Fue muy bonito, fue un momento bueno, muy mágico. No quiero hablar de ayer porque eso no, nos lo hemos perdido. Ya no lo hemos perdido, ya no, ya no hay remedio. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para hoy? Y bueno, para el nos quedan fin cosas. Solamente y... hemos hablado de lo de ayer para que la gente que nos esté viendo y escuchando vea lo mágico, la magia que habéis traído con la literatura y la música. Bueno, sepa que no se puede perder lo de hoy y lo de mañana.、Pues、hemos venga, hablado de lo de ayer para que n o Bueno, pues hoy tenemos al niño del Che. No podemos perderlo. Entonces,、tardarlo. ya,、pues ya, está. <risa> ya eh, está, está. No hay nada más que decir. ¿no? Francisco Contreras, ¿dónde? ¿Dónde lo tenemos y a qué hora? Eh, pues eh, Paco está en el, también en el convento. Todo es en el centro cultural Clar Clarisa,、uh -huh. sí.、Uh -huh. Y aparte de las conversaciones que hay con ellos previas, que son en librerías. n o Pero en, en Las Clarisas está en conversación el niño del Che con un servidor, ¿Mm? eh, hablando de lo que es la catarsis musical y de lo, de lo heterodoxo, o ¿no? n que supone que desde el flamenco se llegue a tantos sitios donde él explora、eh, y, y, y triunfa、eh, y. Y aunque a muchos, muchos todavía les cueste comprender qué es lo que está haciendo,、eh, sepa enganchar también a nuevos públicos. ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. El niño del Che es el artista es más universal、sí. que tenemos en estos momentos. Sí, total. ¿Qué hace el niño del Che? ¿Provoca? ¿De construye? Sí. Eh, ¿Qué hace? El niño de l c h a hace. Destroza como sus c r í t i c o s El flamenco, ¿qué hace? Claro, en el fondo hace lo, más, lo que han hecho los flamencos toda la vida: que es destrozar. <risa> conocer, el, el destrozar, en el mejor sentido de la palabra,、sí. con un conocimiento tan profundo de la tradición、eh, del flamenco、eh, y con un respeto tan profundo. Sabiendo que el flamenco es la libertad expresiva de la emoción al máximo nivel y que para eso el flamenco no puede estar encerrado en sí mismo, sino que el flamenco es lo que han hecho los grandes del flamenco siempre y han sido criticados como herejía, pero luego han quedado: es desde esa cápsula conectarse con el mundo que le s rodea. Y eso, y eso es lo que hace el flamenco, que el flamenco sea un arte secular. Pero esto no lo puede hacer cualquier persona. No, no, Una esto, persona con mucha erudición. Claro, eso lo puede hacer alguien que conoce muy profundamente el flamenco. Eso lo puede hacer alguien como el niño Delche, de como lo hizo Paco de Lucía. De Paco de Lucía decían lo mismo. Claro. Como decían de Enrique Morente, de Enrique Morente cuando hizo Omega, que es el hito del flamenco. Previo al Niño Dereche, todo el mundo decía que estaba loco, que qué es esto, que qué vergüenza, que qué escándalo. Y hoy Omega es uno de los discos más importantes de la cultura popular española en las últimas décadas. O sea y esto nadie lo discute ya. Y el Niño Dereche está a la misma altura, ha hecho historia en ese c a m e n o Va、Félimico. en ese camino. Va en el camino de que dentro de 40 años, digamos. Que el niño del Che es tradición porque inició un camino que otros ya estarán explorando. Entonces es un visionario. Como Rosalía. Son dos visionarios que parten de un, un lugar que, que, que, contrariamente a lo que los,、mm. los, los maestros、mmm, tradicionales del flamenco dicen, que debe estar encapsulado en sí mismo. Ellos dicen que está, debe estar conectado con el mundo que les rodea. Entonces, esa es la garantía de que el flamenco sobrevivirá a sus tiempos, porque se, tiene que ser un elemento radical de mestizaje. Entonces, claro, eso, eso lo entiende el niño del Che como nadie y lo, y lo pone y, y, lo, y lo ejecuta. ¿Y qué más tenemos?、Eh, porque no tenemos más tiempo.、Eh, bueno, pues、Jesús. aparte del niño de Elche, tenemos a Enrique Viana y a Rosa Torres Pardo. Recomiendo que no se, lo, no se lo pierdan. Enrique Viana y Martirio, en una conversación, Martirio, otra rompedora, como el niño de Elche, hablando de lo importante que es crearse un personaje en la música. Enrique Viana, Martirio viene el flamenco y se creó su personaje con sus gafas negras, sus、mm -hmm. peinetas, etc. é t e r a Enrique Viana es un tenor. De la ópera, que también es muy adicional a las, las performances y ha modernizado la ópera llevándola al terreno del cabaret. Bueno, esto va a ser un espectáculo esta tarde ...espectáculo, maravilloso、claro. es... con Rosa Torres Pardo, la pianista, que va a hacer un espectáculo de ópera caba cabaret desternillante, divertidísimo y maravilloso. La conversación con Martirio, igual. Y mañana, ya para rematar, tenemos a Alejo Estibel, el líder、Uf. de Tequila. El rock and roll, tenemos rock and roll. Después tenemos a Rodrigo Cortés, wow,、claro. eh, que es un director de cine espectacular y un escritor impresionante, junto a otro director de orquesta, el maestro Josep h Pons, que fue director de orquesta director de la Orquesta Nacional, director del Gran Teatro del Liceo, a ver cómo se dirige un colectivo en una, en, en una dirección creativa determinada. Y. Eh, Alejo, que estará en conversación con Santiago Roncaliolo, que es uno de los escritores latinoamericanos más importantes del mundo. O sea,、mmm, dejen todo lo que están haciendo, <risas> vengan a las clarisas, que no se van a arrepentir, porque es maravilloso. Y para, y para rematar, tenemos un recital poético acompañado al c e l l o de Adolfo Gutiérrez, que es uno de los chelistas más importantes de este país, con Jaime Siles y Vicente Gallego, que son dos grandísimos poetas de esta tierra. Eh, que van a hacer un recital acompañados por un instrumento tan absolutamente sugerente, y precioso y bello que es el, el violonchelo de Alfo Gutiérrez. Todo, ¿Qué te eso, parece?、Eh, Todo eso gratis. Y Simplemente、total. hay que、eh, inscribirse en la web festivalfronteras.com. Pero yo diría: esto de las inscripciones, yo estoy radicalmente、ah, en contra. O sea que,、eh, o sea, si ustedes, vemos, vayan, porque hay sea, mucha gente que se inscribe y luego dice: Ay, pues no、eh, voy, qué pereza, pues no voy. Y a esos de verdad, aunque estén inscritos, yo di, di, o sea, hago, un, hago un llamamiento. Entrar, entrar. A esos que se inscriben y luego no, y luego no van, ¿eh? para que dejen de hacer esas cosas, porque eso. Que lo, que, lo que hay que hacer es ir, que allí yo voy a estar en la puerta y, y yo voy、entrar. a dejar entrar a todo el mundo. O sea, no se preocupen, no se inscriban, vayan, que van a entrar. v a l e Lo dice. El responsable máximo del Festival Fronteras Elche, que nos ha traído, bueno, cultura, saber, conocimiento, visión, emoción. Es que todos los calificativos can,、eh, valen para esto.、Mm. Y bueno, y ya saben que, que tendremos también a Alejo Estibel, que es el, el líder de ese, de, mi, de ese mítico grupo de tequila. En、pues、la Plaza los, del Pueblo. Cantando un rock and roll. Efectivamente, nos hará <risa> saltar de alegría. Exacto. Gracias por traernos tanta magia. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.